Sí, el, el viernes último lanzamos la convocatoria anual, que es la vía de edición más importante que tiene el Fondo Editorial Río Negrino, por el cual se convoca a autores y autoras que tienen su obra inédita en distintos géneros. En este caso incluimos eh, poesía, eh, narrativa, cuento y novela. Literatura para infancia y adolescencia y ensayo investigación con temáticas del campo social y cultural. Así que aquellos que tengan la, una obra inédita en, en algunos de estos géneros tienen tiempo hasta el 7 de julio para presentar las obras. Eh, la convocatoria es más o menos como se viene haciendo los últimos años. Estamos difundiendo、eh, las bases a través de tanto de、eh, la página web del Fondo de e d i t o r i a l Rionegrino que la habilitamos hace poquito tiempo, que es f e r r i o n e g r o g o v a r、eh, Igual es fácil de acceder, uno googleando el, el Fondo de e d i t o r i a l Rionegrino va a aparecer la página, sino también a través de la Secretaría de Cultura. Ahí van a estar subidas también los links con las bases. Y las planillas para anotar las obras. Recordemos que es una convocatoria gratuita, pública, cualquier escritor o escritora. p u e De presentar, esto es lo más importante que tiene el FER, es una herramienta pública de difusión de la obra de escritores y escritoras. Y la convocatoria anual es siempre la más importante del fondo editorial, ahí van a salir la mayoría de libros que se van a editar en el año. Así que. ¿Cuáles vendrían a ser los requisitos? Entiendo que después uno tiene que ingresar, como bien decías, ahí a las páginas del FER o de Cultura para conocer específicamente, pero los principales requisitos para aquellos que estén escuchando. Sí. Por supuesto, tienen que tener un mínimo de cuatro años de residencia en la provincia. Eh, para presentar sus obras, como r í o n e g r i n o s r í o n e g r i n a s、eh, La obra tiene que ser inédita. El, los requisitos están más o menos、eh, establecidos: cómo tienen que presentar la obra,、eh, cómo la tienen que.、Eh, en ese sentido, hay un, un mínimo y un máximo de extensión. Generalmente, por ejemplo, un libro de poesía tiene que tener un mínimo de 50 páginas. e n c u e n t o narrativa. Eh, es un poco más, más alto el piso, pero es propio de los libros de, de, de cuento s y, y novela, s hasta, hasta 200 páginas de extensión. O sea, entrando a las bases, está cada uno de los requisitos. En literatura para infancia y adolescencia se contemplan tres tipos de. De, de, de edición, la de relato para infancia y adolescencia, la de un relato para infancia y adolescencia ilustrado y el álbum libro, que hoy es muy, muy común.、Eh, nosotros le damos mucha importancia a este género que se incorporó en los últimos años, o sea, en los últimos catálogos del, del fondo editorial hay, hay varias obras para infancia, que es algo muy requerido y aparte muy importante porque es en, en la infancia, digamos, que. Que las escuelas, que las bibliotecas públicas tengan la herramienta de, de un libro para infancia, es, le sirve mucho al docente para que los chicos empiecen a, a interesarse por la lectura, aprendan a leer y, aparte, se interesen por otras temáticas. Generalmente, los libros de álbum tienen, tienen ilustradores, plásticos y también、eh, a los chicos les atrae el tema de. De, de conocer todo este arte, digamos. Así que es, es una, una, un género que hemos incorporado otra vez. Bien,、eh, me decía s fuera del aire, pero ahora para que la gente que está escuchando, que uno de los requisitos también tiene que ver con haber estado publicado anteriormente en el FER, cómo funcionan ahí los plazos. Sí,.、Eh... Hay una restricción: los que han sido ya editados, sean autores, autoras o ilustradores, ilustradoras, en los últimos cuatro años no, no pueden participar. Esto eh, eh, tiene que ver con que el Fondo e d i t o r i a l r e o n e r i n o tiene que ser una herramienta, sobre todo que. Permita a los escritores noveles acceder a su, a su primera obra. Hay autores y autoras que ya han sido seleccionados en otras oportunidades,、eh, y, y por supuesto, tratamos de alentar más la, la aparición de nuevos escritores y escritoras. Más allá que nosotros también en el año vamos a hacer alguna convocatoria especial. Como por ejemplo, tenemos pensado por ahí hacer una convocatoria, convocatoria específica de historieta, alguna antología. Estamos hablando con el CURSA también hacer en conjunto、eh, un certamen para una antología para el colectivo de la diversidad. Y, y vamos a ver alguna u otra a, a lo largo del año. Pero lo fundamental es esta convocatoria anual, digamos, donde seguramente la mayor participación, como siempre, va a estar en poesía y narrativa. Pero esperamos también que haya una participación importante en las otras dos categorías. ¿Hay que ser mayor de edad o pueden menores presentar proyectos? Hay que ser mayor de edad, sí.、Eh, y después, bueno,、eh, nosotros en paralelo a, a este plazo de inscripción estamos ya eligiendo los jurados. Eh, la obra se inscribe de manera、eh, con seudónimo, justamente para que cuando trabajen los jurados, que generalmente elegimos tres por categoría,、eh, generalmente un mix entre、eh, representantes del campo literario y académico de Río Negro, de la Patagonia y del nivel nacional, esto para garantizar absoluta transparencia, digamos, en quienes terminen siendo seleccionados, o sea. De toda la participación, el FER se compromete a editar los primeros dos lugares, digamos, las dos obras que los jurados seleccionan. También pueden, los jurados pueden hacer alguna recomendación, una especie de tercer lugar, que eso después evaluamos si, se puede, si el financiamiento alcanza como para editarlos también. ¿Hasta cuándo hay plazo entonces? El 7 de julio. Por supuesto que a medida que se estén inscribiendo las obras. Y, y estamos a, recibiendo muchas inquietudes que estamos respondiendo.、Eh, como en otras oportunidades, si, si vemos que salta la participación y que todavía piden alguna prórroga del, del plazo de inscripción, posiblemente evaluemos que el plazo de inscripción se estire alguna una semana más. Pero en principio, es a, ahora cierra el 7 de julio.